Yo patino ti no estoy... Y te quiero contar que a finales del año pasado se reunieron una organización de mujeres, lesbianas, travestis y trans con espíritu de cuestionar todo, incluyendo a los constitucionalistas. Y así dieron el inicio de un foro para una nueva constitución, constitución a la que llaman la constituyente feminista. Entonces, hoy... Queríamos hablar con una de las compañeras Que es Graciela Agudo Que es abogada y es coordinadora De la Constituyente Feminista A quien tengo en línea ya en teléfono Hola Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bien eh, Bueno, antes que nada Quería decir que bueno, Mi nombre es Graciela Álvarez Agudo Sí y, y, por, y por otro lado eh, en realidad, eh, me encantó eso que dijiste, que eh, nos juntamos para luchar aún contra los constitucionalistas. Sí, sí. Eh, pero bueno, el, el, el nacimiento en realidad del Foro para una Nueva Constitución está conformado por varios constitucionalistas sí. eh, y, y bueno, a mí me toca en lo particular eh, estar a cargo del área de género de uh -huh. ese foro y eh, a su vez... No, eh, yo organicé lo que tenía que ver con la constituyente feminista que nos juntamos por otro lado con compañeras y demás y Bien. así, bueno, nos juntamos ¿no? para trabajar eh, eh, charlando algunas veces al lado de constitucionalistas mm. y haciéndoles derivar un poquito esta visión del género que lo atraviesa todo exactamente, que es transversal y cómo surge la idea, Graciela, de, de esta constituyente feminista y contanos entonces cuál es el objetivo concreto ¿Cómo se plantea? Mira, Mar... mira, Mari, esto, en realidad la idea eh, tiene casi tres años, uh -huh. eh, la verdad que después de una eh, reunión, una asamblea que hicimos con, con compañeras de ni una menos, sea, en realidad en ese momento se hacía como, como una reunión en espacios más, más reducidos, ¿no? Sí. Y salí, estaba con la mamá de una muy amiga mía, que es una mujer de 80 años, Y ella ya lo, me dijo, me dijo, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Acá hay que hacer una constitución feminista. Mira. Y a mí me quedó todo, viste eso. Y dije, qué genialidad. Me pareció Peñal. bárbaro. Sí. Bueno, y, y ahí empezó a tomar la idea que me quedó siempre picando en la cabeza. Y bueno, yo soy abogada, y dije, constitución feminista, sí. Uh -huh. Y bueno, y después me llamaron para el foro para una nueva constitución. Y uh -huh. también, bueno, yo ya venía trabajando un poco la parte constitucional. Eh, también, bueno, mi, mi compañero es constitucionalista. Sí. Y dio una casualidad que lo conocí después de eso. Con, conocí un constitucionalista. Y bueno, y empezamos a hablar también, a comentar con él y... Bueno, él tenía su mirada, ¿no? De cómo tenía que hacer la Constitución y trabajar por una nueva Constitución en Argentina. Y yo empecé a pensar y dije, no, pero esa Constitución tiene que ser una Constitución de género. Porque tiene que ser una Constitución en la cual eh, trate de, de erradicarse el patriarcado de Cuasco, ¿no? Desde la ley suprema del país eh, y, y, y en realidad pensar el género como algo transversal absolutamente a todos, ¿no? Totalmente. Eh, sí. Desde el primer artículo hasta el último artículo de la Constitución. Uh -huh. Y haría más, bueno, nos juntamos con las compañeras y, y demás, y compañeros, y empezamos a trabajar. Y bueno, para eso estamos caminando y para eso estamos trabajando, para, para ir concientizando, eh, para ir formándonos, para ir formando, para ayudar para hacer un puente también a veces con con mujeres eh, constitucionalistas que no las hay muchas las hay pero no tantas en Argentina no son tan reconocidas como pasa siempre ¿no? Totalmente eh, y, y generar lazos de unión entre eh, la Academia eh, y también eh, la, la Asamblea ¿no? Bien. Entonces tratar de llegar y unir un puente para que haya un, una interacción entre estas dos juntas y de trabajo conjunto para para ir discutiendo lo que sería una constitución de género para la República Argentina. Tal cual. Ustedes son una organización independiente que trabajan para dentro entonces de la constituyente, pero también comparten otros espacios donde se sí. debaten estos temas. Por lo que me decía. Exactamente. ¿Sí? Porque nos suelen convocar bastante, viste. Uh -huh. Nos llaman eh, porque y además. También una vez que vamos a hablar de algún lugar, les, les gusta, en general siempre gusta, les gusta, es muy potente la constituyente, actúa en bloque, digamos, como, como hablamos, las ideas, ¿no? como lo vamos expresando y además a medida que vamos avanzando, vamos estudiando, vamos formándonos cada vez más, porque claro. es un debate totalmente nuevo. Sí, tal y, cual. Es, es como pensar, repensarlo todo, porque repensar todo en clave feminista no... Eh, no es tan sencillo tampoco, ¿no? No, no, no humana, y además ¿no? Me, me estoy bueno, Sí, estoy pensando en las resistencias también, <ríe> ¿no? ¿no? En la resistencia no, digo en contra de, por supuesto, de concretar una constitución feminista. A eso me refería la la resistencia sí, que mire, Totalmente, sí, de eso te imaginarás que sí, es parte de la lucha, ¿no? Sí, ¿no? Con la que nos nos encontramos con todo lo que hacemos del feminismo día a día, ¿no? Total, porque entonces es sí, una lucha muy grande sí. e imaginate una constitución. Sí, ¿no? sí, ya me eh, imagino. Es como, claro, y esto quieren también. Pero bueno, en la Argentina se está discutiendo una nueva constitución. Y se está discutiendo sí, una constitución. Sí, sí. Eh, y, y bueno, creo que el feminismo no podía quedar afuera del debate constitucional. Eh, y debatir y pensar una, una nueva constitución y en tal caso acercarse también a aquellos espacios o foros donde se está debatiendo la constitución y también eh, entrar ahí y dar el debate ¿no? porque eh, también vas concientizando más gente vas dando el debate, te van escuchando y ayudas a veces a repensar a que se reformulen algunas ideas eh, a ir ¿no? intercambiando ideas y también nosotras también en parte vamos aprendiendo, porque hay que aprender bastante también desde la mirada constitucional, porque hacer una Constitución eh, es fácil y no es tan fácil, ¿no? Porque en realidad tiene que ser la representación de la sumatoria del poder popular, y esto mm. es fundamental, o sea, una verdadera Constitución es aquella Constitución que, que representa lo, los valores del pueblo, y no como la Constitución que hoy por hoy nos rige, que es una constitución de 1853 donde sí. no se representaban los valores del pueblo, sino se representaron los valores de unos pocos hombres blancos, propietarios de la, de la tierra, ¿Sí? algunos de ellos también clérigos, eh, ¿Sí? netamente patriarcales, además, y con un sesgo totalmente liberal como la constitución que nos rige en la República Argentina. Así es. Y así es. No, no es realmente una, una constitución del pueblo y para el pueblo, sino es mm. una constitución creada desde arriba hacia abajo. Sí, y sí. creo que por primera vez en la historia de nuestro país eh, debemos repensar una constitución distinta, ¿no? que salga de las voces de, de, del pueblo, de la construcción popular. Eh, un ejemplo que se acerca un poco más a eso fue la constitución del 49 que fue una constitución que, que bueno fue después derogada por bando eh, dejada ¿no? casi no reconocida por muchos eh, pero cuando uno relee este año se cumplen 70 años de, de esa constitución cuando uno relee esa constitución puede tomar la arquitectura eh, jurídica, constitucional que tiene ese texto eh, constitucional y reproducir esta idea de la representación de los diferentes derechos de, de lo que tiene que ver más que nada con eh, la toma de digamos pensar una constitución de, con los derechos humanos que la atraviesen no eh, y además ir pensando una construcción eh, una constitución donde eh, las pautas de la economía sean unas pautas de, de economía eh, mucho más igualitaria, mm. una, más eh, inclusiva, una economía eh, cooperativista, una economía eh, con una presencia eh, del Estado, digamos, importante en aquellos lugares hasta donde el mercado, digamos, no podría llegar y vemos que no llega. Mm. Eh, así que, bueno, definiendo mayores pautas también para Y, y para evitar que, que pase como pasó ahora, ¿no? Porque fíjate que esta cuestión pendular de la Argentina que viene un gobierno, cambia todo lo que hizo el anterior Exacto. vuelve otro, cambia todo lo que y te derogan rápidamente te tiran abajo todas las leyes, ¿no? ¿Sí? Una constitución también es, es el proyecto de un país ¿Qué y, te parece? El proyecto de un país tiene que tener un proyecto de género eh, que, que tiene que ser troncal y tiene que ser determinante justamente el objetivo hacia donde va caminando esa nación Claro, entonces eh, esta constituyente propone una constitución transversal como vos bien lo decías con una mirada desde el feminismo eh, con una mirada social y superadora para justamente lo que tanto necesitamos y anhelamos que es una sociedad igualitaria e inclusiva ¿no? y desde este desde ese punto, desde todos esos puntos una que, que bueno, que milita el feminismo en todos los lugares donde, donde le toca estar o donde se puede y donde no se puede también eh, es, es una suena realmente como una utopía ¿ustedes en qué instancia están con esta constituyente? que me parece maravillosa ¿en qué instancia están y cuáles serían los, los siguientes pasos o propuestas que tienen para este año? que ya ya estamos en mayo sí. digo mira eh, yo te cuento esto de la utopía eh, suena totalmente utópico no sí. pero como sé, siempre le digo a las compañeras le digo esto se está tratando en la Argentina yo formo parte del foro para una nueva constitución claro. se discute una nueva constitución sí sí Y, y la entera el es de primera línea uh -huh. hoy, hoy leí la nación que eh, Eduardo Dualde eh, salía hablando de por qué no hablar en la Argentina de una nueva constitución uh -huh. entonces el feminismo qué va a hacer qué vamos a esperar que ya esté debatido absolutamente todo después van a designar tres o cuatro compañeras ahí que capaz que representan o no representan claro. y, y bueno, viste van a ir, van a discutir tres o cuatro artículos y van a decir, bueno, listo, ¿vieron que, que acá las incluimos? Claro. Eh, no, porque el debate no puede ser únicamente... Hay que, hay que tener mucho cuidado en algo. Hoy por hoy nos quieren, eh, quieren saldar las cuentas pendientes que tienen con nosotras, que no son pocas, sino sí. que son muchas, y sobre todo al, en el orden constitucional, que nos deben absolutamente todo, ¿no? sí. ¿Eh? tenemos, como digo es un crédito soberano que tenemos que ejercer y, y en realidad eh, eso no lo van a saldar poniendo solamente cupos igualitarios Así, o sí. en cuotas igualitarias. ¿Entendés? Porque sí, nos van, van sí, a atender a eso de, de, de, de, de ir, eh, no sé si van a definir una democracia paritaria como tal, como tiene Francia, pero tal vez puede ser que nos definan o vayan a definir diciendo, bueno, eh, miren, quedaron incluidas acá porque garantizamos en mayor profundidad cómo se va a ejercer esta igualdad y demás. No, no pasa por ahí nada más. Pasa porque vos tenés... Pensar las instituciones en clave feminista es pensar una sociedad superadora, una sociedad que vence el patriarcado, una sociedad que va a una raíz muchísima más profunda. Fíjate sí, que sí, sí. hay enormes debates del capitalismo y hay enormes debates del patriarcado, yo creo que hoy en día está en crisis el neoliberalismo, el capitalismo tal como lo concebimos en el mundo y también está en crisis toda la sociedad patriarcal en su conjunto, el patriarcado también viene a traer un debate que no puede quedar excluido absolutamente de ningún debate actual. Vos no podés estar pensando, mismo fíjate no lo que pasa con en realidad las campañas electorales que bueno, están ahí ¿no? para, para empezar en breve, ¿no? en profundidad y demás. Bueno, el tema del género debería ser un tema troncal, porque hay una problemática troncal en la República Argentina que hay que resolver y que pidan entonces, Como hay una marea verde que ejerce un poder popular, constituyente, ya de por sí es un poder popular, constituyente, con reclamos específicos, y que viene para cambiarlo todo. Así entonces, es. no basta con que nos pongan tres o cuatro artículos. Nosotros ya. lo que necesitamos es que haya una transversalidad total y absoluta. Y eso además va a llevar a cumplir con tratados internacionales de los cuales Argentina hace muchos años que ha suscrito y de los cuales tiene compromisos internacionales asumidos en país uh -huh, uh -huh. frente a sus organismos internacionales. Entonces es hora de empezar a cumplimentarlos y también que se dé ese debate en la sociedad. ¿no? Sí. Por eso digo tenemos que tener mucha fe nosotras de pensar no como utopía sino como una verdadera realidad porque yo creo que en la Argentina no hay un poder constituyente más fuerte que el feminismo, que esté sí, sí, tan es unidos. Estamos sí. tan unidos ante el debate de que tiene claro de que viene a cambiar y que tiene que cambiar. Sí, justamente. Muchas cuestiones sociales. Sin duda, eh, debe no hay, ser como... Claro, es. fíjate que nosotros, nosotros tenemos esa convicción fuerte que vamos donde vamos, donde tenemos que ir para discutir lo que sea, que caminamos hacia eso, entonces no nos podemos perder esta oportunidad histórica y tenemos que llegar preparadas, formadas y saber No, no tanto por los feministas sino tenemos que entender varios conceptos porque cuando vos discutís una constitución tenés que entender de qué es, por ejemplo no qué es la soberanía qué se entiende por la soberanía qué se entiende por la política energética de un país qué se entiende por la economía ¿no? ir pensando, por ejemplo, en el marco de la economía cómo, cómo podemos Incluir lo que tiene que ver con la economía feminista, cómo pensamos nosotros también la economía, ¿no? la importancia de que eh, el trabajo, ¿no? El, el, el trabajo que se, que se realiza, los trabajos de cuidado, lo que, lo que tiene que ver con eh, la división sexual del trabajo, cómo se finaliza y cómo se pone clara esa delimitación y que eso tenga un valor también para la sociedad. O sea, pensar que tal vez la vida podemos unirnos en una constitución más desde el valor vida. Estamos y de ahí partir para hacer la construcción social y el reconocimiento de los derechos y cómo de ahí se derraman el resto de los derechos, que cómo estamos alucinados hoy por hoy porque la sociedad fue pensada por cinco para vivir para cinco, ¿entendés? Sí, porque también era pensada para determinados hombres y no para todos sí, los hombres. Sí, y tal cual, exactamente, ¿Eh? sí, sí, sí, tal cual. Era eso, para exacta. los propietarios de la tierra. Si vos te tocaba ser esclavo, no eras del ideal constitucional. No, claro que no. Albergue, ni siquiera, nada, no, ni siquiera podías no llegar a entender que, que fueras claro. a formar parte. Eh, sí, y eso, sí, es así, es, es, es fantástico, ¿no? De pensar en todo eso y en una constitución. Antipatriarcal, antineoliberalista. Y hoy, justamente cuando mencionaba lo de, lo de las campañas políticas, eh, nosotras aquí en La Pampa ya estamos en campaña, eh, porque ahora el, el 19 de mayo se elige para intendenta o intendenta, o gobernador o gobernadora. Pero fíjate cómo todavía nos falta cambiar tantas cosas. Eh, hay. O, nueve candidatos a intendente y una mujer candidata y para gobernador o gobernadora hay cinco candidatos eh, varones y una sola mujer eh, seguramente que coincidís conmigo en que los partidos políticos y los sindicatos y los gremios son este lo más machista que, que existe y, y lo, el, el, el tema de cuando llegan a estas instancias, el lugar que se les da a las mujeres, que nunca se corren ellos del primer lugar, o del más importante o, del, o el de la toma de decisiones. Eh, todavía nos falta un largo, un largo camino con eso. Este, y hoy justamente pensándolo y repensándolo, porque, bueno, los 100 años del nacimiento de Eva y de que, bueno, ella levantó todas las banderas eh, por los derechos políticos de las mujeres y, y si bien sin duda que hemos dado un gran paso trascendente con, con el tiempo pero todavía nos faltan tantas cosas para interpelarnos e interpelar y por supuesto para seguir luchando por nuestros derechos totalmente, sí eh, esto de los partidos políticos y los sindicatos Esto que vos decías, ¿no? De que, que se corran. Mira, mm. yo sé, un poco de criterio de que mm, no se van a correr. Mm -hmm. No se van a correr, nunca se van a correr. Nosotros tenemos que ir por lo que nos corresponde. Creo que tenemos que empezar a tomar ese ejercicio de ir a ocupar nuestros lugares y nuestros espacios que están. Sí. Eh, que son los espacios de la co-conducción. Claro. O a veces claro. de la conducción directamente. Sí. ¿Viste? Porque. Porque si no, quedamos pidiendo, bueno, a ver si nos van a dar, si nos podemos sentar, si podemos... Y bueno, y, y es difícil que los varones renuncien a sus privilegios, ¿no? Ellos creo que lo tienen muy incorporado y no lo van a hacer. Entonces, este, este ejercicio de ir a tomar, pero para eso tenemos que prepararnos y formarnos mucho también. Sí, claro, por supuesto. Porque nosotras eh, necesitamos... Yo también me dedico a la, a la economía, al mercado cambiar y demás. Y, y es difícil encontrar mujeres que también hagan lo mismo a veces yo quiero convocar para una conferencia a una mujer pero uh -huh. me cuesta, claro. tengo más varones claro, entonces sí, sí. también hay un ejercicio que tiene que ver con eso, por eso también creo que también se debe al desequilibrio que existe en la sociedad respecto a que las tareas de cuidado no eh, están a cargo de la mujer, las tareas todas las domésticas, si va a estar a cargo de la mujer las tareas de Del hogar y eso esa doble tarea que lleva adelante la mujer necesariamente la lleva a que eso es la diferencia el excedente en diferencia que lleva adelante el hombre porque el hombre mientras que nosotras tenemos que estar limpiando ordenando criando hijos y demás y bueno el hombre está en esta cuestión de ventaja comparativa de es el que puede ir por él al seminario de política energética. Justamente. Entonces, eh, bueno, cuando tiene que ocupar los lugares, y bueno, naturalmente va a estar el hombre preparado para hacer ese tipo de debates Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio social donde valor vida, es decir, lo que tenga que ver con la reproducción, forme parte de la producción también, tenga un valor social, un valor económico, eh, y que esté claramente, ¿no?, en responsabilidad eh, compartida eso por, por, por un lado va a equilibrar bastante y eh, si no está desventaja va a ser muy difícil achicarla por tanto en cuanto sigamos en una sociedad netamente capitalista Así es. y por otro lado también de ir pensando eh, esta cuestión de, de no solamente desde de ese lugar sino de nosotras formarnos sí. cada vez más sí, sí. buscar nosotras eh, nuestro deber de formación eso siempre transmito a las compañeras ¿no? De, sí de formarse, de estudiar, de dar debates en profundidad, no solamente desde el feminismo, sino también tenemos que conocer la ciencia, la tecnología, tenemos que estar hablando de robótica, la robótica va a ser el tema, el desafío, el nuevo desafío del mundo. ¿Cómo piensan los sindicatos. Hay un tema que se viene, ¿eh? ¿no? que tiene que ver con la revolución del derecho de trabajo a nivel mundial, que sí. es, vos sabés que, es, digamos, el mundo va avanzando justamente a la revolución 4.0. En esta revolución, hoy por hoy, de lo que se va a hablar son las nuevas tecnologías, la robótica, o sea, que van a quedar mucha gente ¿no? de, con puestos de trabajo que van a quedar desocupados. Y para que los juntamente justamente, los puestos para la robótica, la nueva tecnología, no va a importar si sos hombre o mujer, porque no se va a tratar de una cuestión de fuerza física. Claro. Con lo cual, eso va a igualar naturalmente mucho más. Bien. Ahora bien, nosotras dentro del feminismo tenemos que tener claros objetivos hacia dónde va el mundo, porque nosotros no podemos volver a la edad media, ¿entendés? No podemos proponer, no mira, nosotros que tiene esta parte de energía y no sabemos qué discutir de energía porque no nos hemos formado, la verdad que no tenemos poca compa casi ninguna compañera para debatir esto. Entonces, tenemos que pensar y estar también en un paso en avanzada, entonces tenemos que ayudar a nuestras compañeras, decir, bueno, ¿qué si viene? si viene la robótica, bueno, listo, armemos talleres de robótica o ayudemos a nuestras compañeras a que también se formen, ¿no? que es lo que va a ser el desafío del futuro porque Así eso va es. a tener que ver con toda la ciencia sí, y al sí. tener que ver con la ciencia va a tener que ver con la me medicina va a tener que ver con las nuevas tecnologías y te doy un ejemplo, yo que padezco tanto las mamografías y las tienen que hacer tan seguido si las sufro tanto, mm. siempre digo si esto tendría que pasar a los hombres estoy segura que no hubiese inventado una máquina que te duela tanto, <risa> <¿tú entiendes? risa> Activa de esta manera, Pero es como la razón es para nosotras, dice sí. bueno, listo. Sí, sí, sí tal cual. De una cual, manera como si por favor, y te hacen magnificada, te cuento. Sí, es cierto. Entonces, vamos diciendo por favor, no, no, no, siempre sí. digo lo mismo. Sí, ahí, ¿no? sí, es verdad. Entonces, necesitas si presencia de muchas más eh, feministas trabajando en tecnología también. Uh -huh. ¿Entendés? Porque sí. todo va a tener absolutamente que ver con el nuevo cambio, el nuevo desafío del mundo. ¿Hacia dónde va el mundo? Porque si no, vamos a quedar en un debate y vamos a llevarlo adelante. Pero va a ir el, va a ir el mundo, siempre van a estar un paso adelante los dos hombres. Bueno. ¿Entendés? En, el, en lo que están discutiendo. No, pero ustedes están discutiendo, pero nosotros ya estamos en esto. Sí. Y ahí entra el patriarcado además, cómo juegan los hechos, ¿no? Sí. Como vos lo vas eh, eh, tomando también de a poco y vas ayudando a que se vaya cambiando y modificando. Todo eso tiene que ver con la Constitución. Sí, porque va. vos me preguntabas, ¿qué, ¿cuáles son los objetivos? La Constituyente discute esas temáticas nuevas. La Constituyente está trabajando, por ejemplo, ahora estamos trabajando, ¿no? No solamente que damos charlas en diferentes lugares, la parte del año vinimos a da, darnos charlas en, en diferentes lugares, sino que trata foros específicos, ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Sí, y sí. por delante tenemos un foro específico de, eh, de sindicalismo, Y tenemos un foro específico también, que va a ser un foro específico de economía. Donde no solamente se hable de economía feminista, sino también que entendamos por qué existe la fuga de capitales en la República Argentina, qué es eh, la restricción de divisas eh, en el país, que es fundamental, es eh, por qué nos faltan las divisas en el país, que tenemos que saberlo, ¿no? eh, tenemos que entender por qué, qué es lo que está pasando en ese sentido, tenemos que pensar cuál es... Eh, porque fíjate que además, ¿no? Se está discutiendo y aunque es muy ejemplificativo se, el, el presidente largó 10 propuestas ¿no? no? Sí. Eh, hoy vaya leía que le contestaba contestaban 10 propuestas con creo que 19. ¿no? Sí están haciendo los sí. decálogos. No si sí. se va a responder a eso o no que es lo que va a hacer. Pero estamos hablando de los candidatos que hasta ahora parecen como ahí y relevantes. Sí. ¿Y dónde está el feminismo? ¿Dónde está el género de esto? No no no no no es nada. no está no no absolutamente nada. Graciela la verdad que eh, sí, sí, sí eh, la, la entrevista daría para mucho más, pero los tiempos de las radios, ¿viste?, son otros. Así que, bueno, fue muy interesante escucharte, escuchar todas tus, tus propuestas y, y este, que, nos, que nos abras un poquito la cabeza cuando, por supuesto, estamos siempre abiertas para aprender, para formarnos y, y para enriquecernos y, como siempre decimos, aprendemos las unas de las otras, Y nos queda un camino, sí, un gran camino de formación y de aprendizaje. Pero yo creo que estamos en el camino correcto, así que sí, agradecerte. Y, y comenzamos, ¿no? Que, que somos la marea más fuerte que sí. tiene el país y que, y que podemos cambiarlo absolutamente todo. Ya y aún que... podemos pedir una, una nueva... y luchar nosotras por tener una nueva constitución a la altura de los tiempos que corren y a la altura del reconocimiento de todos nuestros derechos. Sí, así es, estamos sí, completamente de acuerdo enorme, vamos a seguir este, en algún momento te volveremos a llamar para seguir los pasos de esta constituyente feminista agradecerle a la compa Lux Marina que nos puso en contacto y que siempre la recordamos y el, el, con mucho cariño para vos también un abrazo y hasta la próxima gracias Gracias. gracias. abrazo enorme compa sí, un abrazo bien. para todos